hola luis este bueno buen día si es que se puede decir buenos días con esta situación eh, y bueno queríamos aprovechar tu, tu presencia para que nos cuentes acá a, a todos nos, nuestros escuchas de la radio comunitaria eh, la mosquitera eh, cuál es la situación que se está viviendo eh, ahí en río negro no que, que están viviendo las comunidades no Sí, la situación es variada y, es, y es, es de larga data, digamos, no es una cosa que sucedió en los últimos días. Sí, eh, la comunidad que encontré tuvo más de 50 días, o está, más, hace más de 50 días, es sitiada por la policía de Río Negro, el grupo especial cover, este que tenía cortado los dos accesos, o sea, la ruta pasa, pasa cerca y había cortado los dos lugares, Este, de manera de no permitir el ingreso de, de gente por ninguno de los lados eh, a eso se sumó un acampe solidario que se armó cerca del retén policial con una manera de resguardar que no hubiera represión para con el territorio eso el acampe se levantó hace tres días y eso significó que en el día de ayer este, entraron estos dos pseudos cazadores este, pero esa persona para entrar tienen que pasar por donde está la policía Digamos, no hay forma de que la policía no lo haya visto, digamos, no, este y que aún no está definido quiénes quiénes son, digamos, no están identificadas las personas, por lo tanto hay como muchas dudas todavía ahí planteadas en ese en ese sentido, así que esa es la gran preocupación, digamos, no haber no haber brindado de parte de la policía, del poder judicial, del poder político de la provincia seguridad jurídica, seguridad física y social a los hermanos que están en ese lugar Entonces, esa es una situación que realmente nos preocupa mucho. Mm. Y claro, y, y aparte también el hecho de que la gobernadora este, no termina de convocar al diálogo, que es lo que debería hacer, es lo que corresponde en estas situaciones, ¿no es cierto? Convocar primero al diálogo y, y, y hablar, bueno, ¿Seguro? con la ley en la mano, obviamente, ¿no? El diálogo lo hemos planteado desde un primer momento, desde todos los Exacto. sectores este, del Parlamento Mapuche, desde el INAI. desde la misma comunidad, que tuvo una charla con el fiscal um, Arrien y, y acordó eh, iniciar el lunes que se comenzó la represión. A, acordaron para el lunes y el, el domingo los, los, los fueron a identificar, fueron a identificar personas y terminaron haciendo un desalojo. Este, entonces esa ha sido la situación. La, la, la comunidad no, no se le ha formulado cargos todavía, La, la comunidad no tiene ninguna orden de desalojo, eh, entonces se está instrumentando para el día de mañana una audiencia para la formulación de cargo, o sea, es una situación de haberte muy muy preocupante, digamos, que, eh, que pasen estas cosas en el marco de esta democracia, en el marco de que todos queremos vivir tranquilos, en paz, y la verdad que no, nos preocupa mucho esa situación. Bueno, no sé si querés, este a, venimos desde esta mañana un poco interiorizándonos de la situación, porque eh, hemos recabado muchas, muchas voces en ese sentido, porque bueno, un poco hablábamos también que es casi imposible informarse del, del hecho por medio de los medios tradicionales, ¿no? Uno abre los medios tradicionales, lo que contaba, abrí el, el diario de Río Negro, y básicamente hay casi un desconocimiento del hecho, te diría. Como que Esto no, no, no se puede aseverar este, absolutamente nada. Bueno, en fin, no te voy a repetir lo que ustedes ya saben, lo que plantean los medios tradicionales, ¿no? Por eso un poco queríamos estar ahí. No sé si querés ampliarnos sí. o, o un poquito más el panorama, este, cerrar el sí. tema. Tengo entendido que está la mamá de Jones Wall ahí también. este eh, Por ahí podríamos comunicarnos con ella, aprovechar el aire para poder difundir sí. la, la, la realidad, la verdad de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, lo que puedo comentar como última información es que el otro Peñi que está herido eh, con dos balazos en el abdomen ah, fue sí. intervenido, a no se le extrajeron los proyectiles. Eh, el Peñi asesinado sigue permaneciendo en el territorio, hace un recurso de la mañana subió a la fiscal y los equipos de peritaje, así que esa es la situación que se está viviendo ahí. y bueno hay un, un, un marco de situaciones muy muy preocupante digamos la, la situación que está viviendo la comunidad es, es altamente agres, agred, agredida digamos por, uh -huh. por, por por la por la política por la por la falta de acción inmediata digamos para resolver esta situación por, por lo tanto en ese sentido lo que esperamos es que se identifique la, a los asesinos que actúe la justicia sobre eso que se investigue la responsabilidad política, si hubo, o intelectual de, de, de, de este hecho, eh, y de manera urgente, digamos, eso nos va a traer de vuelta a recobrar la, la confianza hacia, hacia la instancia política, digamos, de, en la provincia, porque la verdad hay una preocupación, y en esto me, me salgo de mi rol de, de, de funcionario, digamos, sí. porque me toca ser mapuche ante nada, y entonces es la preocupación. preocupación, expreso la voz del territorio, expreso la voz que siempre hemos tenido los indígenas en, en, en ser marginado de, de muchas decisiones y por ese por ese carril lo estoy presentando, ¿no?